Una inauguración siempre es un buen momento. Paladini, para estar más cerca suyo, inauguró su nuevo centro de distribución Neuquén en Planas 4501. Un buen momento merece un buen sabor. Paladini